objetivos que deben tener los medios de comunicación en ese sentido la responsabilidad y el hecho mismo de involucrarse en el desarrollo de una sociedad hablamos de manera general, radio televisión, prensa escrita pero específicamente en cuanto a radio la participación Ciudadana ayuda mucho al desarrollo de toda sociedad. Para nosotros, como experiencia, te cuento, fue muy difícil cuando impusimos este formato aquí en Radio Exitosa, con la ayuda, es cierto, porque sale el noticiero de manera simultánea, o sea, la radio se impone en la televisión, A algunos no, no comparten ello, pero aquí se está haciendo en Exitosa. Nos fue difícil tener la participación del ciudadano, hacerle entender de que, Él es quien debe ser protagonista, quien debe forjar su propio destino dentro de la sociedad, de que las autoridades entiendan que hay una población atenta ante lo que ocurra, ante hechos anómalos, irregulares, actos de corrupción, y que las quejas y la posición de la población se encuentran. Para nosotros era temeroso abrir las líneas telefónicas, no por la inseguridad nuestra, sino para esperar la respuesta, si nuestro mensaje... Era escuchado, pero tener la certeza de la participación. Ahí recién confirmábamos que nuestro mensaje era escuchado, pero no teníamos la respuesta del público para saber cómo piensa el público, qué es lo que siente, si se ve identificado a través de un medio de comunicación como la radio, como Radio Exitosa. En recuerdo, en el 2009 solamente recibimos un promedio de, de seis llamadas en el programa, pero que de a poco, a base de cierta posición que nosotros adoptamos, una especie de querer transformar la idea del pueblo lambayicano.